Suave que me está matando, que estás acabando con mi corazón. Es un deseo que me está llamando, y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando, amor, que aunque no quiera siempre me domina, es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando, amor, que aunque no quiera siempre me domina. Noche te lo doy todo, sin importar mi morena, aunque tú no me trajeras en mi corazón, tú sigues siendo mi curandera, y yo te juro que no entiendo nada cuando yo subo tu mirada, pero mi niña, ¿qué tienes? Que siento que tu amor no me conviene. ¿Será que me tiene embrujado? Y no le puedo dar nada. Tú suaves que me estás matando, que estás acabando con mi corazón.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 Mirada me está matando amor, y no quiera, siempre me domina. Es una sensación extraña y deseada y al mismo tiempo me fascina. Es con mirada que me está matando amor, y aunque no quiera, siempre me domina. Tu mirada es como el sol que alumbra, que quema con sutileza me enciende la Mirada que me está matando amor, y aunque no quiera, siempre me domina. Cuando tú me mira, mira todo el barrio en la vecina. Mirada, que me está matando, amor. Que aunque no quiera siempre me domina. Ay, mira, yo wil jij verhalen. Deza mirada, kullia, ik heb een asesina. Ik heb tu mirada que me está matando, amor. heb aunque no quiera, siempre me domina. Siempre me domina. Tu mirada, siempre me. domina. Tu mirada es tu mirada que me está matando, amor. Que aunque no quiera, siempre me domina. Siento que hechizo que enamora mi sentido mujer siento que tu cuerpo me vuelve mi llama siento que perdido de razón siendo que salió volando mi conciencia atrás Hola maestro, ¿cómo estamos? Bueno, pues ¿qué? noches. Tardes. Oh, no, ¿cuáles noches? Si está pleno sol aquí, Ay, tremendo, nadie nos cree que el son. Antónimo de Meche. Que son de noche. ¿Maestro le gustó esa canción? Sí. ¿Sí le gustó? ¿Sí la escuchó? Sí, sabes, por eso estaba atento. Ah, bueno. Habana de primera. Esa canción se llama Es tu mirada. Y aparte de estar Alexander Abreu de Habana de Primera, está Leoni Torres y Kelvis Ochoa. La verdad es que les recomendamos el video, está buenísimo. Estábamos platicando que es un video al que le pusieron mucha producción, eh, les va a gustar ahí, aparte se ve que ellos lo disfrutaron tremendo también. Y pues como ahora nuestra invitada viene a hablarnos precisamente de, de cosas relacionadas con nuestros ojos, pues pura cancioncita maestro que tiene que ver con tu mirada, esta canción en especial se llama Es tu mirada traemos eh, otras que ya nos habla hasta de ojos mexicanos, así Ups. que eso es en un ratito más, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a hablar de uno de los sentidos, no los voy a preguntar cuáles son los cinco sentidos para no meterlas en problemas. No, por favor, <risa> no nos hagan preguntas difíciles al aire, yo siempre he dicho eso. es uno de los fundamentales y el que nos engaña es la mirada, pero es uno de los fundamentales primordiales. Pues. ¿Y por qué nos engaña, maestro? El más importante es el tacto. El tacto, el, el, o sea, puedes tener tacto, gusto y olfato, y luego sigue el oído y al último la vista, pero la vista nos engaña, pero siempre, cuando dicen que tienes que sentir es con el tacto, con la piel, el sistema más grande que tenemos es el sistema tegumentario que le sabe de eso, como ella, ella es dermatóloga y es por donde las mayores sensaciones van por ahí y la, eh, claro, la que usamos más es la vista y es la que nos engaña, sí. pero es la que necesitamos, tenemos que cuidar y por eso precisamente está Oli aquí porque nos va a hablar algo respecto de, de uno de los sentidos Oye, pero nos engaña porque, porque vemos muy bonito por fuera y no sabemos cómo está por dentro, ¿o qué? Sí, racionaliza realmente, <risa> sí, o sea, con la vista te engañan, te voy a poner un caso muy sencillo, un mago ah, sí. te engaña, o sea, la vista si no aprendes a, a, a mirar observar con entendimiento, pues es muy fácil que te engañe. Eso es cierto. Pues precisamente, ¿cómo se llama nuestro programa de hoy? De la vista nace el amor. Sí, pues el amor por la comida, el amor. Por la persona, por la, sí, por sí, la sí, ropa, sí. por los zapatos. Así que o nos conviene ver muy bien o nos conviene ver muy bien. Y haciendo una corrección, Oli no es dermatóloga, es la mejor cosmetóloga una del persona. universo. Eso sí se los aseguro. Recién depilada se los puedo decir. <risa> Hola Oli, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Eh, estamos aquí ahora, eh, bueno, como dijiste tú, para, para hablar de un tema y como dice Beto, que es de la vista, pero sobre todo pues para invitarlos a este nuevo proyecto, ¿verdad? Eh, Op Brothers Optical. Así es que eh, pues es un proyecto familiar Es un proyecto en donde pues estamos a, a la orden de todos, precisamente en el tema de corrección visual. Ay, y vaya que es necesario, ¿eh? ¿eh? Dura uno mucho tiempo con los lentes y de repente ya, ya no sabes si ves mejor con los lentes o sin los lentes, pero ahora que estábamos compartiendo la, las publicidades, yo te comentaba que ya varios nos han preguntado, eh, y sí, claro que los mandamos ahí, ahorita nos va a platicar, Oli, un poquito de la historia de cómo es que llegaron a esto, muchos la conocen precisamente como cosmetóloga, pero ahora nos va a platicar cómo es que su familia, porque esto es un negocio familiar, entonces cómo es que su familia llegó a este punto de decidirse eh, a poner un negocio en, en pandemia, otra valiente más, unos muy valientes que se decidieron a, a atreverse, Y pusieron el proyecto sobre la mesa y ahora pues ya está funcionando, ¿no? Ahí vamos ya. Así es, así es. La, la realidad es que mira, eh, con este tema que dices tú de la pandemia, pues eh, se complica un poco el tema, de, bueno, de los inicios de mi papá, que, que él es el optometrista, es nuestro optometrista estrella. Y, bueno, digo estrella porque son más de 50 años de experiencia. Ah, un hombre eso. que toda la vida, este, pues, se ha dedicado a este, a este tema de la optometría, ¿no? Y que, bueno, es pionero, eh, como, como muchos de sus amigos que lo fueron, eh, entre todo, todo el tema de, pues, todos los iniciadores, ¿no? Aquí, ópticas Calpini, está, pues, eh, lo que viene siendo Nonacas, óptica, Ledesma. Mm. O sea, en realidad, este... Eh, pues él, él tuvo la fortuna de trabajar con, con, todos, con todas estas personas, uh -huh. que bueno, ahora los negocios están ya este, en manos de sus hijos sí. y que también los conoce, pero, pero en realidad este, son muchos años, muchos años de estar en el medio. Y bueno, en el tema de pandemia, pues sí, nos aventamos, lo platicamos, quizá eh, estuvo sobre el tema sobre la mesa muchísimos años, Pero este, no se había podido concretar nada. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y en este momento eh, de pandemia fue cuando puso todo sobre la mesa y pues se dio. Se Fíjate dio. cómo la pandemia ha traído cosas malas, pero también cosas muy buenas. ¿no? Ahorita lo vamos a platicar. Ya nos están indicando que vamos a nuestra primera pausa. Y vamos a escuchar una cancioncita más, ya que estamos en eso de una vez, que dijimos que ojitos mexicanos, pues vamos a, a ponernos contentos porque somos mexicanos, porque tenemos ojitos chiquitos, pero muy bonitos. Ajá, pero miran bien. <ríe> Exacto, y miran bien. Vamos a escuchar a Chiquito Tim Band, y yo sé que les va a gustar, así que pónganse a bailar, y ya regresamos con la historia completita. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan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 We passen ¿Le gustó o no le gustó? Sí, sí estábamos veniendo aquí como merengue, y terminó como Juan Gabriel. Ajá, la verdad es que sí se parece, sí, claro. por eso me gustó esa canción. No, lo hizo a propósito. Y hasta el señor Sergio Funk andaba baile y baile. Por cierto, muchísimas gracias al señor Sergio Funk, porque nos tiene aquí trabajando. Nos encanta venir a trabajar todos los martes a las 7 de la tarde. Y bueno, pues volviendo con el tema de, de los ojos. Yo tengo aquí, Oli, la prueba de la vista es la mejor opción para prevenir y detectar de manera temprana cualquier enfermedad que pueda dañar la visión. Es muy importante realizarse esta prueba periódicamente, ya que es prácticamente la única forma de diagnosticar enfermedades importantes. Es un procedimiento que consta de una exploración de los ojos. Este examen es indoloro y es realizado por especialistas de la salud visual. El objetivo de la prueba es detectar como ya dijimos, alguna anomalía o realizar algún diagnóstico para prevenir algún padecimiento. Es, creo que es, este no, ir con el oftalmólogo o con el optometrista creo que no es como ir con el dentista, ¿no? que No, tengo que ir aquí no, vas, aquí. no duele. Vas feliz y contento <risa> porque no es. duele, ¿no? Así es. Sí, sí va por ahí, Oli, sí es cierto que tenemos que ir a revisarnos nuestros ojitos. Sí, efectivamente, sobre todo porque eh, nosotros eh, lo que podemos hacer es prevenir, ¿no? Aquí lo que, lo, lo que nosotros o lo que el optometrista más bien detecta eh, y corrige es un problema visual. Uh -huh. ¿Sí? En este caso, bueno, tenemos todo lo que viene siendo el tema de la miopía, de la hipermetropía, lo que es el astigmatismo y la presbicia. A ver, y si nos explicamos ahí poquito, porque eh, tú te reías de mí en la mañana porque yo te decía que, que alguna vez a mí me comentaron que era lo que yo tenía mal en mis ojos, pero no, no me acuerdo. Entonces, así, igual para que la gente sepa y de repente se identifique y diga, ay, ah, creo que yo tengo eso porque no veo bien, ¿no? A ver, por ejemplo, astigmatismo Bueno, mira, este... Aquí lo, lo que es más común es la miopía y ah, es okay. la hipermetropía. Ah, y okay. bueno, ligada a ellas puede ir el astigmatismo. Uh -huh. Pero eh, hablando en palabras un poquito más simples, uh -huh. que la gente lo entienda, sí. la miopía es cuando se ve mejor de cerca que de lejos. ¿sí? En este caso, eh, la, lo que es la, hi, la hipermetropía es eh, cuando se ve mejor de lejos uh -huh. que de cerca. ¿sí? Ah, ya. Eh, Eso tengo yo. <ríe> De cerca ya no va a ver. <ríe> Sí. Oye, ¿eso es cuando empieza uno a alejarse así el con documento para poder leerlo. Ay, qué sí, pena. pero bueno, aquí entra también el tema de la presbicia. Eh, eso que tú comentas es normalmente a partir de los 40 años. Eh, aquí lo que tenemos es que se pierde, hay una pérdida de, de la capacidad del ojo de acomodación uh -huh. y entonces por la edad es es por lo que se da este tema y es cuando nosotros sí tenemos que retirar un poquito. Que ya no te alcanza el brazo mano, para el brazo. A leer, ¿no? Ay, Exacto, Exacto lo te toma las selfies, ¿no? los documentos. Y... <risa> y a ver si así. <risa> y enfocas. Oye, qué así triste. Es. O sea, ese de los 40 me pegó. A ver, dicen, ¿por nos qué? nos pegó, ¿verdad? ¿Por nos qué? Pe... Sí, nos o pasa a sea... todos. Nos pasa. Ah, bueno. Menos nos... mal. Ahí sí nos pasa a todos. Eh, pero bueno, y en cuanto al astigmatismo, es uh -huh. porque impide eh, que, es que el enfoque sea claro de los, ob... de los objetos, tanto de cerca como de lejos. Entonces, por, por eso es que hay una combinación y puede ser miopía con astigmatismo, O hipermetropía con astigmatismo. ¿Y, ¿Y eso se puede arreglar en un solo lente o tienes que ponerte sí. unos para unos? No, no, no. Para, eh, para eso es el examen visual. Y eh, dentro del examen, eh, el, el, bueno, en este caso el paciente va indicando uh -huh. eh, cómo es, cómo él ve mejor. Eh, se le hacen unas, unas pruebas y en base a eso este, ya se, se, se hace la corrección. Y bueno, para esto se utilizan los lentes. Mm, ok. Oye, y eso de la prueba, yo sé, por ejemplo, eh, tiene hasta un nombre el, el, la prueba esta que te hacen con la típica tabla, todos la conocemos donde entras al consultorio y hay una tablita pegada en la pared, ¿no? A cierta distancia donde tiene unas letras grandecitas. Un ojo con una cuchara de madera. <risa> y, sí, y, normalmente así. Y llegas hasta unas letras muy pequeñas, ¿no? Que ya normalmente las letras pequeñas no las alcanzamos a ver sin lentes, quiero pensar que no soy la única. <risa> Entonces, yo no sabía que esa tabla tiene un nombre, se llama tabla de Snellen, uh -huh. o así se escribe, no sé uh -huh. si se pronuncia se diferente, pronuncia. ah, ok. Y bueno, yo no sabía que, que esto existe, pero bueno, es tan fácil como llegas, te sientas, tienes que estar a, a seis metros y, y ahí comenzamos, ¿no? El acomodo de a ver cuáles son estas y lo chistoso de eso es que a, a veces cuando no tienes el lente puesto, tú muy seguro dices, es una N, Y cuando te ponen el ente o es una H o es una S o es algo completamente diferente. La verdad es que es muy divertida es que esa nos parte. A propósito. Pues créeme que yo he pensado alguna vez que digo, no, yo creo que sí me la cambiaron, a poco de plano no veo. Es divertida esa parte, ¿no? Pero bueno, llegamos al, al momento donde quizá dejaste pasar mucho tiempo. ¿O oh, no? ¿Cada cuándo más o menos eh, debemos de ir a, a revisarnos? A revisión. Bueno, aquí depende de cada organismo. Eh, una vez que se, se, se checa al paciente, y una vez que se le detecta y se corrige el problema visual uh -huh. eh, utiliza él sus lentes depende mucho de que él efectivamente los utilice como se le indican uh -huh. eh, hay personas que lo tienen que utilizar ya de ya ahora sí que de cajón todo el día uh -huh. pero a veces entra aquí el tema de que de que no pues es que no me gusta cómo usar lentes no esto y no los no los utilizan y por supuesto que ahí eh, se puede puede puede avanzar nuestra graduación no uh -huh. entonces Pero mientras no y si se utilice correctamente, uh -huh. en realidad no tenemos que estar haciendo un chequeo constante, hablando de tres, seis, nueve meses, un año. Uh -huh. O sea, en realidad este, depende mucho de, de cada persona, de cada organismo y eh, puede pasar un poco más de tiempo, ¿no? ah Ok, sí, porque yo lo único que estaba, bueno, viendo pues que es conforme eres mayor en edad, tiene que ser esa, esa revisión mucho más frecuente, ¿no? Hay muchas personas que lo indican o lo indican cada año. De hecho, tuvimos a una persona que su, su optometrista era lo que le decía, ¿no? Pero en realidad ella dice, es que yo veía bien, o sea, al año fui a revisión y yo este, veía perfectamente bien con mis lentes, ¿no? Entonces, entra, entra todo ese tema de la confianza también uh -huh. y, y, y, y la confianza que tú le des a, al paciente en cuanto al tema de... Hablarle claramente cómo son las cosas y, y, bueno, si él lleva a cabo todo ese procedimiento, en realidad puede pasar más de un año, dos, y, y, en, y no, no avanzar la graduación, ¿no? Ah, pero Aunque fíjate, avances en años. Ahí son honestos porque hay otros médicos que te dicen que vayas cada mes. <risa> no, así. Sí, o sea, qué padre que le puedes decir, no, aguantas dos años y si sientes alguna molestia, vienes. ¿no? Ahora, puede ir a revisión cada año sí. y si su graduación no ha avanzado, no, nada. no pasa nada. Aquí, aquí lo que sí puede ocurrir es que en base al manejo de cómo maneja su armazón, cómo maneja su lente, su mica, eh, puede, si no la maneja bien, si no tiene un cuidado en la limpieza, eh, guardar los lentes... Y si nada más, eh, este, digamos, lo mete, los mete en la mochila o en la bolsa, bueno, la mica sí se va a rayar. Sí, Entonces, claro. por esa situación, sí se debe de cambiar, uh -huh. ¿por qué? Eh, pues no va a tener la misma visión ya La no mica ves. va a estar rayada Exactamente pero Puede suceder, ¿no? Que digas, ay, usted es que ya no veo ¿Y cuál? Era la mica muy rayada Era la ¿no? mica o, o, o que no está limpia Porque sí. también sí. Sucede mucho ese tema, ¿no? Que no se ve Pero la mica pues está sucia Entonces debe, de, debe debe O nosotros debemos de explicarle En este caso a la persona Al paciente Cómo debe de hacer su limpieza En sus, en sus lentes uh -huh. y, y bueno eh, El cuidado que les debe de dar Para que estos duren Ok, ah, pues me parece perfecto. Pues ahora sí, en el siguiente corte vamos a regresar ya con la historia. Ya sabemos, sí. ya sabemos, no, bueno, es que ya sabemos a qué vamos a ir, sí, sí, ¿no? Sí. Ya sabemos cómo está el negocio. Bueno, no, es, no el negocio, ¿Qué, ¿qué se considera? ¿Como una especie de consultorio? Bueno, ¿Una óptica? ¿Es como algo así? Eh, sí, se, sí se pudiera decir como consultorio, pero este... Pues ahora ya se manejan muchas cosas. Ahorita ya la idea es que el, el paciente o, o el cliente, más bien dicho, no entre y sienta que está entrando como a un tema de medicina, de medicina exacto. Ah, Sino okay. que, que ahorita ya los jóvenes buscan algo más relajado, Ajá. como algo más fashion, en donde, en donde ya el lente, independientemente de lo principal que es la salud, uh -huh. la, y sobre todo la salud visual, también, también lo vea como un accesorio, uh -huh. como ah, ya okay. parte de... Sí, que andemos combinaditos. Ah, no, no, claro. Oigan, por cierto, les vamos a, a poner ahorita un video, vamos a ver si nos permite Facebook poner un videito eh, ahí en, en la página de Amfibios Radio para que ustedes vean cómo es por dentro Optical Brothers, ¿sale? Y vamos a ir a un corte más y pues una cancioncita más de una vez, ya que estamos aquí. Se llama eh, El color de tus ojos y la canta Bembe Orquesta. Uh -huh. A ver si le gusta, maestro. Primero café.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 Búscalos en Facebook como Primero Café Luego Existe. Visítalos.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 Estamos de vuelta. A Oli le encantó la canción, maestro. También. Sí, claro, muy bonita. ¿Verdad que está sí. linda? Qué bonito que alguien te hable así de tus ojos, ¿no? Independientemente si tus ojos están bonitos o feos, pero esa persona que te ama ve tus ojos maravillosos. Así que... Es bueno, los niños no les a mí me funcionan. <risa> Mientras sean funcionales. Sí. Ay, maestro, pero a mí sí me gustan no, sus claro, ojos. Claro. ¿Eh? Hay amor, hay amor. <risa> sí. Oigan, pues haciendo un paréntesis, Oli, de, de ahorita ya que comencemos con, con la historia de cómo fue que llegamos a, a Optical Brothers. Bueno, número uno, ya les dejamos ahí en la página. Eh, regálenos un like, por favor, a, a esta página de Amfibios Radio, si es que no lo han hecho. Ya saben que todo en Facebook sobrevive solamente si tenemos muchos likes. Entonces ahí les encargamos. Y pues esa bonita voz que están escuchando en el video, pues es Oli que está aquí con nosotros, ella nos va platicando y nos va mostrando cómo se quedó la óptica y de verdad quedó súper bonita. Y pues número dos, eh, queremos comentar que Academia Anfibios Son está de luto porque el día de ayer nos informaron del fallecimiento de un alumno. Eh, fue algo muy rápido, eh, pero realmente estamos muy tristes. Mandamos saludos a la familia eh, Barragán. Barragán. Eh, tanto pues a la familia Sanguínea, mamá hermanos, como a Claudia, a eh, con Claudia formó una familia que era Barragán Santos, uh -huh. entonces eh, les mandamos un fuerte abrazo eh, de condolencia, realmente nos ha movido mucho que Héctor haya fallecido, es, eh, ellos eh, son una familia que llegaron con nosotros con el pretexto de aprender a bailar uh -huh. eh, los conquistamos tanto que después llegó toda la familia hasta su uh -huh. mami hasta su llegó mami. a bailar con nosotros en las clases de domingos y yo lo expresaba ayer que es de esa gente con la que haces química uh -huh. y te sientes identificado entonces nunca se ha perdido la comunicación por completo siempre de alguna forma estamos ahí Entonces esta noticia realmente nos ha movido mucho, estamos muy tristes por eso, eh, lo dejamos público ahí en la página de Facebook y pues a todos los que nos están escuchando, la manera en que ustedes tengan de desearle un buen descanso a una persona, les pedimos que lo hagan y pues que venga pronto esa resignación para toda la familia que se queda acá en la tierra, ¿no? Decimos que padre, que tuvo una muerte rápida, que no la sufrió, pero a ah, los que nos quedamos acá, caramba, cómo duele el corazón. Sí. Entonces, pues, un abrazo y creo que entre muchos el dolor se reparte y sí. puede ser un poquito menos, ¿no? Sí. Así que un abrazo a la familia Barragán Cobos, me parece sí. que es, y Barragán Santos. Santos. Los queremos mucho, chicos, y aquí estamos extrañando a Héctor y lo seguiremos haciendo. Y ahora sí. Regresando. Ah. regresando a nuestra realidad, a nuestro programa. Platícanos, Oli, más o menos, ¿cuánto hace que tu papi comenzó con esto? Bueno, pues relativamente eh, con el tema de la optometría, hace, hace más de 50 años ya. Y, y bueno, eh, él, independientemente de ser optometrista y de haber empezado desde cero... Eh, Pues en, en realidad se convirtió en un distribuidor óptico, eh, muchos años, muchos, yo creo que 30, eh, se dedicó a todo el tema de la distribución, desde lo que es el material óptico, eh, lo que son los aparatos, o sea, todo lo que se necesita para montar una óptica. Oye, pero si mal no recuerdo, yo, él tenía o iba a poner una óptica... Algo así, está bueno, en su eh, historia. En, ah, sí o sea, que, hace sí, años. Él ya había puesto su óptica uh -huh. de este, de hecho, se llamaba óptica Roddy. Uh -huh. eh, hace muchísimos años, yo creo que nosotros en en realidad, o yo, creo que nada más había nacido. Estaba, estábamos chiquitos, estaba cuando cuando mi mamá lo apoyó uh -huh. y él, este, bueno, puso su óptica. Eh, la realidad es que estuvo un tiempo, pero él siempre ha sido un alma viajera. Uh -huh. Y, y bueno. Lo, la realidad es que la cerró, se pudiera decir al público, pero siempre la tuvo en casa, entonces él toda la vida trabajó, pero este, dentro de su casa y viajó, o sea, ah. en general, eh, la mayor parte del tiempo viajaba y cuando él regresaba de sus viajes, atendía a sus clientes en casa y, y volvía, volvía a viajar, ¿no? Ese, ese, esa era como su rutina. Ah, ok. Sí, yo como que recordaba esa parte de que ya o habían puesto o iban a poner algo, así me acordaba. Sí, así es. Oye, y ahorita que, que tú mencionas, eh, no sé si todos lo sepamos, pero hay oftalmólogo y hay optometrista, que es lo que menciona Oli. Un optometrista eh, dice ahí en, en internet que debes de considerarlo como tu médico de atención primaria mm. a la vista. Mm -hmm. Y el oftalmólogo es más bien ya el especialista que puede llegar a hacer intervenciones quirúrgicas, quirúrgicas para quitar, exactamente, para ya quitar algún problema de cataratas y cosas así, ¿no? Pero que realmente primero en quien tienes que confiar es en el, el optometrista. optometrista. Porque según estuve leyendo yo que a final de cuentas, aunque te vea el oftalmólogo, el que hace tus lentes es el, el optometrista. optometrista. Así es, el oftalmólogo solo va, se, se, él, bueno, va a ver enfermedades de los ojos. Uh -huh. Él va a diagnosticar y va a prevenir y bueno, tratar la enfermedad del ojo. Uh -huh. Y el optometrista es el que se dedica a lo que es la graduación, eh, lo que es la corrección y en este caso el que va a detectar algún defecto eh, visual, ¿no? Ok. Y ah. bueno, este defecto se corregirá con los lentes graduados. Uh -huh. Fíjate, para los que pensábamos de repente, no, es que tengo que ir con un oftalmólogo primero. No, que ah, no bueno, tienes ya, que ir con el optometrista. Ya, ajá, ya sabemos que si es simplemente para cuestiones de cuánto acercas el documento, cuánto lo alejas, es, es con, con un optometrista. ¿no? Así es. De hecho, el optometrista, al, al hacer todo su chequeo, su revisión, si él eh, no está en sus manos, uh -huh. entonces te va a canalizar con el oftalmólogo, dependiendo ah. de lo que el, el optometrista uh -huh pueda detectar. Ah, ok. Ah, pues. Sí, porque de primer contacto él puede detectar que puede tener algún tipo de enfermedad relacionada con la vista, entonces la tiene que derivar al oftalmólogo. Que no Así se arregla es. simplemente con lentes, Ajá. ¿no? Así es. Oye, Oli, pues ya nos están llegando saluditos, eh, te manda saludos Francisco Cuevas, dice que saluditos al maestro y a Oli. Gracias. Muchísimas gracias, gracias Francisco. por el comentario y pues obviamente toda la familia Hernández está ahí pendiente. Sí, saludos a toda la familia, ya vamos saben que a, los quiero. Vamos a checar, yo también los quiero, vamos a checar ahí que ya todos nos hayan regalado un like a la página de, de Amfibios Radio, eh chicos, por favor. Eh, oye, pues, ah mira también, Mariana, te manda saludos. Mariana, ¿cuánto tiempo sin, sin oírte y sin verte? Sin verte y sin todo. Un abrazo. Ah, pues, qué interesante, la verdad es, o sea, cómo tu papá le latió más el irse a viajar y regresar y ya sus clientes lo estaban esperando y, bueno, hay gente así, ¿no?, que le encanta andar fuera y disfrutan cuando llegan a la casa y… Todo esto, ¿no? Mira, yo creo que sí, él es un alma libre y la verdad es que yo sé que creo que es el que más le va a batallar ahora, que, sí. que va a estar ya ahora sí en una óptica, pero también creo que tiene los pies muy puestos en la tierra porque lo he escuchado decir que no, o sea, hay que ponerse la camiseta, hay que estar, hay que estar ahora sí que al pie del cañón y estar ahí, estar ahí en la óptica y pues echándole todas las ganas y, y, y bueno, aclientándose, ¿no? oye It, ay, perdón maestro, digo que hay que hay que adecuarse a los tiempos, no los tiempos van cambiando, exacto, y hay que recordarlo como decía Darwin, sobrevive, sobrevive el que se adapta Exacto. es pues, muy cierto es muy cierto y mira en este tema que dices de sobrevivir a, a la adaptación yo creo que nos toca ahora sí que a toda la familia, Exactamente. porque sí. eh, estamos yo creo que practicando todo el tema de la paciencia uh -huh. la <risa> tolerancia, juntos, ¿no? el respeto sí, estar todos sí. juntos eh, no es fácil, son muchas opiniones eh, todo el mundo eh, pues, eh, quisiera que las cosas se hicieran a la manera que cada quien la piensa, la piensa correcta. entonces este, ha, no ha sido fácil, es un ah. proyecto que en realidad tiene mucho trabajo detrás ah. eh, tiene no, eh, aunque lo, lo llevamos a cabo yo creo que a partir de este año pero en realidad desde el año pasado desde el antepasado ya veníamos con todo el tema de, de por qué brothers ¿no? que esa fue una idea de Jorge mi hijo, eh, en donde él eh, pues le nació y decía, bueno, algo, un tema así, algo más relajado, algo más de jóvenes, sí. algo con, con que la gente se identifique, ¿no? Que dejáramos de ver como esa seriedad en, en cuanto al tema de una óptica, sino que la gente se sintiera cómoda. Y, y él, él decía, bueno, eh, ba vamos viendo un tema de brothers, vamos, vi vamos viendo algo de hermanos, ¿no? Sí. Y a final de cuentas creo que eso fue lo que se hizo, eh, se respetó ese tema. Y, y, bueno, se buscó que, que fuera algo light, ¿no? El logo es algo muy, muy light, muy fácil de recordar. Sí. Y, este, y, bueno, en realidad, pues, estamos todos como hermanos. Claro que sí. No, y fíjate, creo que a todos nos llama mucho más cuando vemos que es un negocio familiar. Uh -huh. Y, bueno, nosotros que tenemos el gusto de conocer a toda la familia... O sea, definitivamente es un proyecto que tiene el sello Hernández, o sea, eso es cierto. Sí, no hemos estado ahí físicamente, pero muy pronto, porque nos anda urgiendo esto del cambio de los lentes. Pero de verdad, eh, yo lo, lo, lo recomiendo al 100%. O sea, yo no tenía el... el eh, nunca me ha tocado el, un espacio como una óptica, pero es cierto, tu papá tenía un espacio diseñado por completo, que era como un consultorio. Así entrabas y él tiene pues todo el equipo que se necesita, entonces eh, muy, muy atinada creo yo la idea de estar pensando por tanto tiempo y de convencerlo para que se quedara, o sea, eh, eso a mí me, me llama mucho la atención pues pensando en que le encanta andar viajando, pero te digo, la pandemia te trae cosas buenas, ¿no? Y, y están trabajando juntos, tienen más tiempo juntos, están organizados, creo yo, para poder no dejarlo solo, ¿no? Así es, este, a final de cuentas, cada quien tiene su, su propio rol, su y, y, y creo que es importante respetar eso, sí. y bueno, en este caso, él es el optometrista, y él está muy en su papel de optometrista, Ay, eh, Gaby, mi hermana, está con todo el apoyo de, de todo lo que viene siendo el tema de ventas, que déjame decirte que es muy buena. Uh -huh. eh, sí Ay, sí sí Gaby, no estés cuando yo vaya, por favor. <risa> no, no, tiene una manera de vender, que Que, que me ha gustado a mí mucho, ¿Sí? ¿no? Ella lo, lo, lo ve y, y lo expresa con el cliente. Tú pruébate los lentes. Les dice, tú pruébate. Lo importante es que te vayas con el que tú te sientas cómoda. Eh, recuerda que es un accesorio. Ella les dice, es como, como los aretes, ¿no? O como uh -huh. los zapatos. Sí. Este, tiene tiene que, que combinar contigo, con lo que tú eres, con, con tu esencia, ¿no? Entonces, eh, esa manera, pues, está muy padre de vender. La, la gente se ha ido muy a gusto, Qué platica bueno. con ella, empezamos a interactuar, que creo que a final de cuentas, es eh, eso es lo importante, que el servicio que tú le das al cliente, sí. no nada más el quererle vender, ¿no? Y la verdad es que han salido temas, el mismo cliente te lo expresa, ¿no? Y si es que cuál se me ve mejor, entre este y este, ¿no? Son y, y te <risa> voy a decir una cosa que nos pasó muy curiosa, o sea, había unos lentes que estaban más caros que los otros, pero la verdad es que el que mejor se le veía, era el que era el menos caro. Uh -huh. ah. Y yo podía, a, a lo mejor en este caso, Gaby, que se Carga de ventas podía haberle dicho se te ve más bonito el caro, ¿no? Pero la realidad es que se le veía más bonito el otro, entonces se le tuvo que decir sí, sí, la verdad, ¿no? Ah, ya ven chicos con toda es, la confianza del ética. mundo, sí, sí, sí, que no va solamente tras el dinero, sino que realmente quieres. Que tu cliente paciente esté al 100% y que regrese y que te recomiende, ¿no? Exacto, que se vaya satisfecho, pero, pero que, que se vaya como a gusto con el trato, con claro. el servicio que se le ha dado. Y bueno, dentro de las ventas está ella. Eh, por ejemplo, mi mamá está dentro de lo que viene siendo todo el tema de la decoración. Ay, ah, es súper bonito. Que la verdad es que tiene. también tenemos que reconocerse lo que tiene un don. Sí. Y, y, y bueno, este, le quedó también por ese lado... Eh, Padrísimo, ¿no? Sí. Padrísimo está, está ese tema de todas la, las plantas y todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, en, en realidad entran todos, todos han apoyado, mi sobrino, los tres, porque luego dicen que no los menciono, a <risa> mí, a Natalie y a Mateo, eh, ellos nos ayudaron con todo el tema de los logos, estuvieron haciendo... Eh, dentro de sus iPads y dentro de sus dibujos y todo, diferentes temas, ya sea con rosas, eh, como un arco iris, o sea, ellos nos estuvieron dando uh -huh. todas las ideas Ay, qué para este, llegar al lobo ¿no? ¿Y, y digamos, ¿cuántos años tienen ellos? Sí, este, bueno, tienen 11, 8 y 9. ¡Qué obole! Okay. Se puede, y okay. cuando, cuando las cosas son familiares, de verdad se puede, y hay que estar abiertos a lo que dice todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Oye, Oli, no quisiera cortarte, pero tenemos un, un corte más, nos lo está indicando el buen Chac, así que vamos a, a ese corte más y a escuchar nuestra última canción del día que se llama Si tuviera tus ojos. Ándale. Ah, Disfruta tu ciudad.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 samos maestro qué tal si tuviera tus ojos no yo los quiero los días, porque si no cómo voy a mirar dicen por ahí que los ojos son el espejo del alma uh -huh. y si no vemos bien pues esa alma va a estar media borrosa entonces sí, sí, sí. no bueno una cosa que quisiera aquí comentar es que es fundamental de, de la óptica brothers eh, que tiene nombre como de banda de blues Sí, de hecho se escucha como muy... Los Optical Brothers. Ajá, Optical Brothers. Cierto. Ajá, no, no se escucha así como lo común, no, o sea, realmente es, es, es muy jovial, estuvo ¿no? muy bien. Y es una cosa fundamental, yo sé que está por el sur de la ciudad. Sí. Y, pero es importante saber dónde se ubican y cuáles son sus redes sociales, etc. etc. Todo. ¿Dónde los podemos ubicar? Horarios. Claro, Todo. claro que sí. Bueno, estamos a sus órdenes en lo que viene siendo la colonia Jardines del Sur. Uh -huh. eh, la calle es Isla Coco, 2250, esquina Isla Antigua. Y bueno, en redes este, estamos, eh, tenemos Facebook y estamos como Brothers Optical, Optical Brothers, más sí. bien dicho. Y es muy fácil identificar porque el, el tono azul que le pusieron al logo así, aunque no alcances a ver de cerca o de lejos, pero el color lo identificas muy bien ¿y qué horario tiene Noli? estamos de lunes a viernes, de 10 a 2, y de 4 y media a 7 y media, y los sábados estamos de 10 a 2 de la tarde Ah, ok de 10 a 2, pues perfecto, igual por ahí les dejamos todos los datos, el día que les pongamos el el podcast para que todos sepan, y pues adelante hay que buscar, número de teléfono El número de teléfono. Ese no, no lo sabemos. Ese número no lo sé de memoria, qué a increíble. Ver, vamos a... Oye, no, es que... <risa> bueno, pero mientras lo buscamos, ¿qué te parece si, si me permiten? Este, agradecerle a toda la familia, a todos los integrantes, porque de una u otra manera todos han puesto un granito de arena. Todos, desde, desde mis ambos padres, to, mis hermanos, eh, mis hijos, mis sobrinos, mi cuñado... Todos, todos han estado ahí. Y también quiero agradecer muy en especial a mis amigos. En este caso, bueno, está Dana Monse. Está también lo que viene siendo Alex. Eh, ellos eh, son personitas que están y trabajan en ópticas. Y, y hemos recibido todo, todo, todo el apoyo por parte de ellos en cuanto al tema de eh, todas las dudas, todas, los todas las preguntas que tenemos y bueno, que son muchas, por supuesto, y, y bueno, todo el apoyo de ellos y eso también queremos agradecérselos y desde acá les mandamos un abrazo. Oye, pero qué bonito que aunque te dedicas a lo mismo, dices, no, yo quiero que ellos también salgan adelante, tengan su clientela, qué bonito que dejemos de ser egoístas y que digamos, ah, no, Que se arrasque con sus uñas y que le cueste su uh, trabajo, ¿no? Para todos sale el sol, dice. Claro. Sí, sí, sí. Oye, nos están mandando mensajitos que, mira, justo andaban buscando lentes y ya saben en dónde. Ah, perfecto. <risa> Hay una cosa que platicamos tú y yo también en la mañana, que es. Eh, a veces no queremos aceptar que necesitamos lentes por esto de la cuestión de la vanidad, ¿no? Ah, así es. O El que, ego. Exacto, que, que te imaginas, es que tiene lentes, ¡uh, está ese gatón, También desgraciadamente. está desgraciado, viejito. O está viejito, o sea, <risa> sí, desgraciadamente sí. somos muy crueles a veces con nuestros comentarios y hacemos sentir tan mal a una persona que dices, no hombre, prefiero no ver que traer unos lentes. La verdad es que yo los invito a que aceptemos, aceptemos la vida, eh, aceptemos que a veces no es por edad, es porque traes alguna enfermedad, algo ya en los ojos y necesitas unos lentes. Mira, la exposición te a la, la, polución, la vida. La exposición a sí. los aparatos electrónicos por necesidad, si trabajas en la computadora, sí. pues evidentemente hay un deterioro. Sí, la quieras, verdad que sí. no lo quieran, ¿no? Oigan, pues ahí les voy el número de teléfono, apúntenlo. Es 3321-898416. Ahí está. Y repetimos, estamos en Isla Coco, 2250, Jardines del Sur, esquina con antigua, ya me lo aprendí. Fácil, cuando me pregunten, ya les voy a poder decir eh, dónde están ubicados. Así es, así es. Y bueno, eh, me faltó nada más un agradecimiento que Adelante. también es muy especial. Adelante. Y bueno, eh, es una persona que ustedes conocen y que, y que bueno, va a ser nuestro contador. Nos va a hacer uh -huh. el grandísimo favor de llevarnos todo el tema de la contabilidad. Y bueno, en este caso pues es Luis. Uh -huh. Esperemos que tenga muchísimo trabajo, ¿eh Luis? Uh -huh. Pero por favor vaya apartando los lunes porque vamos a regresar a bailar. Así, ya, le surge ir a bailar. Fíjate, de cierta manera, yo de por fuera veo que es una especie como de homenaje a tu papá de la familia. Sí. El haber construido es, ese proyecto, o sea, yo así lo miro de fuera, ¿no? Como una especie de homenaje a tu papá. Porque de hecho de ahí emanó toda la familia, ¿no? Sí, así es. Y pues realmente creo que es el culme, como dices tú, Ajá. de toda una vida de trabajo. Y, y bueno, yo espero que él lo vea así, Ajá. lo entienda así. Hay y, que y, que, y, que, y que claro, entienda que, que toda la familia, eh, pues estamos ahí, estamos apoyándolo sí. en algo que es nuevo para todos, aunque vivimos con él y aunque la optometría ha estado en casa desde toda una vida, pero en realidad es algo nuevo, porque cada quien tenemos diferentes actividades, sí. tanto mi madre como mis hermanos, y, y todos los integrantes de la familia, cada quien tiene su actividad, y bueno, ahora estamos independientemente de la actividad de cada uno, pues tratando de, de unirnos, ¿no? Sí, de claro. unirnos para enlazarnos a este, a, este, a este proyecto, y que bueno, tiene un fin, eh, que a final de cuentas es, sabemos que nuestros padres, pues se van a hacer mayores y, y bueno, que en algún momento eh, sea un patrimonio para ellos mismos, ¿no? Sí. Y, ¿sabes una cosa? A mí lo que me encanta, yo tengo días ya con este tema, qué bonito, qué satisfactorio cuando tienes 45, 60, 70, no sé cuántos tiene tu papá, ni lo digas al aire tampoco. Por favor. Pero, qué bonito cuando tienes todavía ganas de hacer algo. Cuando te presentan un proyecto y dices, claro, o sea, no estás pensando, es que ya estas alturas, no, o sea, qué bonito que todos los días tengamos ganas de hacer algo nuevo, de sentirnos productivos. Ese es sentirte vivo. Claro, y, y que le puedas enseñar algo a los demás, quizá, ¿no? Sí, claro. ¿En o... una de esas alguno de los nietos? Hablando de eso, ahorita sí. me acordé de una canción de Rubén Blades, Amor y Control, lástima ah, sí. que no la... Ya nos alcanzó el tiempo, pero la ponemos para la próxima semana y la escuchas Soli. Amor, claro. y, amor y control se llama. Claro que sí. Ahí te la mandamos, si sí. no en lo privado. <risa> Ajá. Pues, ¿qué más, maestro? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo, ¿Algo referente a... no se quiere ir a poner lentes? Sí, yo busco, que sí, pero no es... Unas... <risa> Bueno, es importante sí decir no, no eso. Unos binoculares. Sí. Y, y bueno, que la gente sepa que el examen de la vista Ajá. es gratis. Y ah, que por okay. supuesto, eh, una vez que se hace el examen, una vez que vemos eh, qué es lo que el, el cliente o el paciente necesita, eh, bueno, eh, se le hace un presupuesto y... También quisiera mencionar que, que tenemos de todos los precios, ¿no? Sí. O, a mí me o sea, consta. realmente este, es importante que, que el cliente sepa que, que el, eh, ahora sí que es para todos los bolsillos, ¿no? Uh -huh. Sí, porque a veces te imaginas y dices, híjole, es que me voy a gastar 3 mil pesos en los lentes y ahorita no puedo, mejor no voy. No, bueno, aquí tenemos una opción donde te muestra un catálogo muy amplio. Ajá. Y así como dices, para todos los bolsillos, me consta esa parte. Entonces, y aparte tu papá es súper lindo porque te está explicando y tú le dices cuál te gusta y él es, a mí me ha tocado que él comienza y luego te ve con, con la armazón y dice, no, creo que se te ve mejor esta. No, mira, ah. para tu tipo de cara va mejor, o sea, ya son los años de experiencia, ¿no? Sí, Donde te puede es. aconsejar. Así es, así es. Y bueno, también contamos con tarjeta, con pago con tarjeta. Ah, meses ya ven? sin intereses, entonces... Cabole. ¡Anímense! Sí, la verdad es que no hay cómo poner un pretexto y menos porque es algo que nos va a beneficiar. ¿No uh -huh. es cierto? Sí, sí. Y ahorita comentábamos que hay una sobreposición en los ojos, sobre todo en las ciudades, y hay una necesidad de irse a estar checando, ¿no? Y a la vista, sobre todo. Sí. Porque ¿Cuánto tiempo nos la pasamos en las computadoras todos, no? Sí. En, en, con los rayos y todo ese rollo. No, y a mí me toca, por ejemplo en el caso tuyo, eh, que son los, los contadores, y de repente les llegan... Bueno, ahora ya es menos porque ya se manejan más cosas electrónicas que físicas, pero, oye, tiempo atrás les mandaban documentos donde era una microletra y aparte Con una lupa. no se veía no. bien... Sí, el maestro tiene su colección de lupas para alcanzar a, a, a ver bien, a visualizar, porque qué difícil. Ahora, pues, digamos que todo es más sencillo a través de una pantalla, pero también esa pantalla, pues, te trae un daño, ¿no?, con el tiempo. Sí, hay que cuidar todo eso del tema de la luz azul. Sí. Y vaya que sí. Pues, ¿algún consejito, Oli, aparte de que vayamos a revisarnos nuestros ojitos? ¿Algún consejito más que, que quieras darnos referente a nuestra vista? Bueno, pues como, como el título lo dice del amor na, de La, la amor. vista la nace vista. el amor <risa> sí, Eso, eso, exactamente sí. Anímense y, y quiéranse, quiéranse mucho Y dentro de, de todo eso, cuídense Oye, y como dice el maestro Pues si a los demás no les gustan mis ojos Mientras a mí me funcionen Con eso No Oigan chicos, pues también les recordamos, ya estamos en clases presenciales con todos los protocolos de seguridad, así como hay que revisar los ojos y estar al pendiente, pues también del resto del cuerpo, no hay que dejar que el estrés entre en exceso, es bueno un poquito de estrés de vez en cuando nos activa, pero váyanse, dense un tiempo, pónganse un letrerito de favor de no molestar, estoy en clase de baile, Es uno de los mejores vicios que, por, que podemos eh, adquirir, ese, ese sí la verdad, sí lo recomendamos ese vicio, es muy bueno, estamos en la academia eh, lunes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la noche hasta las 10, hoy martes llegamos 8 y media porque estamos en el radio, mm. saludos a nuestros alumnos de los martes que creemos que ya nos, nos escuchan y eh, los viernes ya comenzamos, ¿dónde maestro? Un ¿El restaurante en el Asador Sonora. Aquí en la Colonia Moderna, en las confluencias de la calle Enrique Díaz de León y Francia. Sí. Con el gran Jera. Jugoso. Saludos también a Jera. Eh, y anímense, de verdad, eh, nada mejor que bailar. Te, te desestresas, ves con ojos de amor a tu pareja. <risa> Le coqueteas. Saludos a Yayo porque luego me toca bailar con él y tiene unos ojitos coquetos y me, me anda poniendo nerviosa. <risa> No, pues, maestro, muchísimas gracias. Al contrario. Oli, gracias. Al Fue contrario, un gracias. un honor que nos acompañaras nuevamente con este nuevo proyecto en lo que podamos ayudar. Aquí estamos. Muchas gracias. Todo va a ser un éxito. En unos días, chicos, vamos a ir a, a que nos hagan nuestro nuevo examen. Ahí les compartimos unas fotos que nos tomemos para que vean que esto va en serio y que anfibios jamás recomienda algo que no haya probado mm -hmm. anteriormente. Claro. Así que somos una familia... Para, andar, para recomendar el camino a que andarlo. Exacto, muchísimas gracias, gracias Chuck, gracias Sergio Funk y nos escuchamos el siguiente martes. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio.